y algunas cosas que están pasando en, en la argentina en estos días eh, la noticia de, de ayer indudablemente la, la argentina estuvo marcado por lo que fue eh, la llegada de la primera ministra este, de, de alemania angela merkel que en muchos medios la presentaron como no sé la mujer maravilla sí. ¿Eh? Que la traiga, eh... Yo, la verdad, no, no tengo el placer de conocerla, Ángela, no, no, pero... Pero... <risas> pero dudo, o sea, ¿por qué? Porque lo que quedó de, de, la, de la visita son promesas, promesas, promesas, promesas y más promesas. Es decir, sí promesas de inversiones, sí promesas de que las empresas alemanas van a tomar empleo, pero más que eso, no lo vemos. Así que la realidad que nosotros creemos es que si las promesas se cumplen, eso va a ser directamente... ...luego de las elecciones... ...y de eso por ahí... ...vamos también a hablar un poquito ahora... ...el miércoles el jefe de gabinete Marcos Peña... ...aseguró que el país empezó a crecer... ...que la tendencia es favorable... ...que empiezan a verse los frutos de la normalización económica... ...todo esto dijo el funcionario... ...al tiempo que detalló que el crecimiento del crédito hipotecario... ...el aumento del ahorro y la inversión... ...muestran que está cambiando la lógica de un país... ...que pasó de pensar el día a día a pensar en el futuro. En esa dirección, a fines del mes pasado, hubo una primera estimación oficial... ...que indicó que la actividad económica durante abril creció un 0,8%, estos son datos del INDEC. Pero también la realidad es que los datos del INDEC sobre la actividad industrial correspondiente a abril... ...no son tan alentadores. Según el organismo, el uso de la capacidad instalada, es decir lo que están fabricando las empresas sobre lo que podrían fabricar las empresas está en un 64%. Entonces, indudablemente, en este contexto, lo que podemos decir es que este gobierno ha decidido no hacer una política de shock, sino una política de gradualismo acelerado, vamos a llamarlo así, y esto implica que los brotes verdes se vean muy, pero muy, muy de a poco. Por ejemplo, también se dio a conocer un informe de la Unión Industrial Argentina donde dice que tiene muchos sectores que todavía no arrancan y eso es una de las complicaciones. La economía, si vemos la industria del campo, si vemos la parte de construcción de obra pública, podríamos decir que sí, ahí arrancó, pero el resto de los sectores se lo ve bastante parecido. En ese contexto, la organización internacional UNICEF, reveló ayer un informe que asegura que el 47, casi 48% de los chicos de hasta 17 años, estamos hablando de unos aproximadamente más de 5 millones, viven en la pobreza en la República Argentina. Pero quienes más padecen este flagelo son los adolescentes que tienen padres desocupados o que apenas pudieron ir unos años al colegio. Este, el informe se llamó Radiografía de la Pobreza Monetaria en la Niñez en la Argentina. Así se llama el informe de la UNICEF, este, donde se asegura que casi la mitad de los chicos del país son pobres, que residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta básica de alimentos y de servicios. Y de todos ellos, de ese más de 5 millones de chicos que viven en la pobreza en la Argentina, más de 1 millón, 1.3 millones, el 10,8 de la población de menores de edad, Crecen en la pobreza extrema, pues en su casa no llegan a garantizarle ni la canasta básica de alimentos. Entonces, lo primero que podríamos decir es que la infancia, indudablemente, es mucho más vulnerable a la pobreza. La contracara de esto señala que cuando el jefe de hogar tiene un trabajo formal o más de 12 años de educación, la pobreza es cuatro veces menor. Estos son eh, datos, vuelvo a decir, de la UNICEF. Acá, atrás de esto, hay costos económicos que entrañan la desnutrición para el conjunto de nosotros y la sociedad. Hay datos que preocupan. La pobreza es cuatro veces mayor en los padres que no tienen, por ejemplo, la escuela primaria. Por lo tanto, la contracara, como decíamos recién, acá hay que mirar la educación. La situación empeora en hogares con padres jóvenes desocupados, con empleo informal, O si el adulto a cargo es una mujer. Uh -huh. Uh -huh. La pobreza se reduce el 30%, ¿sabes cuándo? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. En aquellos hogares que tienen la Asignación Universal por Hijo. Un 30%. Uh -huh. Con lo cual, eh, esta medida que alguna vez fue muy criticada, pero que el gobierno actual, a pesar de que es una medida tomada del gobierno anterior, con algunos cambios, pero la mantiene. Y eh, como decíamos recién, dato para tener en cuenta, porque no es un dato menor, y creo que sea quien sea el gobierno, del color que sea, hay que tomar alguna medida al respecto. Uh -huh. 5.6 millones de niños argentinos viven en la pobreza, de los cuales 1.3 de los chicos, chicos, estamos hablando de chicos, estamos sí, hablando de sí, adolescentes, sí, sí, sí, sí, sí. padecen de pobreza extrema. Sí, totalmente, ¿Sí? totalmente. No quiero hacer ningún comentario más, pero <coughs> y vuelvo a repetir, son datos de UNICEF. ¿Sí? De un informe en Argentina. Bien. Eh, hay muchos funcionarios que están empezando a hablar más en un año donde prácticamente es un año electoral, con lo cual van a salir todos a hablar, y como hablábamos el miércoles... Van a salir a eh, prometer educación y esas cosas. Todo. Hablando eh, de educación, eh, estamos a 9 de junio, ¿no? ¿Sí? 9 de junio, estamos bien. Me imagino dónde vas. La paritaria docente bien, gracia. bien, gracias. Bien, mm -hmm. gracias. Y, y se está, está pasando lo que veníamos hablando nosotros hace... Eh, está, está, pasando, está ocurriendo el gran negocio del gobierno. Ya se comió seis meses. Seis meses se comió el gobierno, medio año se comió de, de, de, aumento. de, de aumento docente. ¿El lunes la próxima reunión? ¿Eh? Seis meses. Es impresionante, ¿eh? es impresionante. El gran negocio de María Eugenia Vidal sí, sí. Es, es no aumentarle a los, los salarios a los docentes durante seis meses. ¿Eh? Este, y, va, eh, va a ser buena caja este año sí, María Eugenia Vidal pero, pero, Y no te olvides de algo, por ¿sí? ejemplo Los que no van a ser buena caja va a ser los, los docentes para ir al super, por ejemplo ¿Judiciales? Uh -huh. O sea, los docentes agregales judiciales Bien Que esta semana estuvieron de paro Claro. ¿Sí? Agregales médicos provinciales claro, claro. Que también estuvieron de paro Y agregar al bolsillo de toda esa gente El 50% de inflación que tuvimos el año pasado ¿Viste? ¿Eh? El 50% de inflación Que tuvimos el año pasado Este, y se morfaron ya seis meses, medio año de paritaria. Y no, y a ver, no son los únicos. No, no, no. son los únicos. ¿eh? Este, indudablemente los más perjudicados son los laburantes. ¿eh? Bueno, los diputados no. No, porque subieron. Claro, 30 lucas de aumento. Sí. ¿eh? Para eh, eso yo no te decía más ayer en, en declaraciones exclusivas en la radio... Dijo Sergio Massa, para ahí no, hay ahí no hay grieta. No, exactamente. Los del PRO y el Frente para la Victoria se pusieron de acuerdo. Hace un año y medio atrás, Jorge, en mm. este micrófono decíamos, este modelo cierra con bolsillo y desempleo. Mm -hmm. Y algunos nos acusaron de tirabomba. Ya. Yeah. ¿Sí? Bueno. Ahí está. <risa> Digo, nada más. Bueno. <risa> ¿Qué habló alguno de los... Este funcionarios que tiene el gobierno Hoy, el que habló fue el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y dijo, financiar este nivel de déficit a este nivel de tasas no cuesta más de mil millones al año, pero esto es lo que venimos diciendo, hermano. Lo que venimos diciendo es que Argentina, y esto también lo dijimos el día miércoles, está llegando a un nivel de endeudamiento al límite. Esto, ¿sabe dónde lo dijo? En la Asamblea Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF, uh -huh. donde ya había hablado Cabrera, que fueron las palabras que nosotros repetimos de Cabrera el día miércoles, ahora uh -huh. habló Caputo, el ministro se sumó al coro de funcionarios que comienzan a dar señales claras, uh -huh. porque cuando dice esto, acá hay algo más atrás. Y son cada vez más claros y falta que lo blanqueen, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Las señales son clarísimas. Las señales en materia económica, tomando la frase de los funcionarios, son clarísimas. ¿Cuál es? Uh -huh. Que luego de octubre, y casi sin importarte te diría ahora, el resultado de las legislativas, va a haber un ajuste presupuestario. Te guste o no te guste. Uh -huh. Caputo insistió en que el país tiene un déficit fiscal muy alto, traducción, uh -huh. por lo que aseguró que el gobierno quiere encontrar un equilibrio. Entonces te lo está diciendo. Claro. Usted lo está diciendo, sépanlo. Muchachos, no digan, no digan, no digan. Este. Que, que no les están avisando. Eh. Sí, pues no, es le que... digan, no digan que no les están avisando. Acá voy a leer un mensaje a un oyente este, que está mandando varios WhatsApp sobre varios temas. Eh, digo porque se, se va a pegar un roscazo. Este, <risa> y, y como es, y, y le va a caer mal. Bueno, dice el oyente. Y, en referencia a lo del Fie 600 que hablaba, y pensar que ayer pagué 1.200 de seguro, qué boludo me pone. <risa> y después sobre lo que viene hablando usted, es mal, ¿eh? aporta a la gente. No puede ser que estos gobernantes de turno que nos tocan sean tan ineptos y mentirosos. Prometieron pobreza cero, 47% de chicos pobres. Un millón de casas, signos de pregunta. Todas promesas y mentiras. ...tanto local como nacional... ...y pensar que los voté... ...estoy recaliente... ...la pongo. lluvia de inversiones... ...agregale... ...la lluvia de inversiones... ¿eh? ¿Sí? Este... Eh, de... ...y Caputo... Eh... <risa> ni, ...ni agua cae... <risa> ...el... ...Caputo termina su alocución... ...en, en este... En, esta, ...en este congreso... ¿sí? ...sobre futuras emisiones de bonos... ...adelantó... ...que en la próxima semana... ...Argentina va a alargar un nuevo bono... ...en pesos... Uh -huh, uh -huh. ...con un plazo de vencimiento... ...a tres años y que van a estar completando una pata internacional en otras monedas. Con lo cual, de acá a fines de junio, el gobierno va a salir al mercado a seguramente hacer una licitación de bonos en euros. Es decir, seguimos cerrando el agujero, seguimos cerrando el rojo con deuda. Bien, entre otras cosas de... Eh, yo lo llamaría, por decirlo de una forma, eh, que el gobierno por ahí hizo una mala lectura, ¿sí? De, la, eh, de de la realidad y de cómo solucionarla. Uh -huh. ¿Por qué? Cuando el gobierno anunció la puesta en marcha del blanqueo de capitales, el sector inmobiliario rural se ilusionó con la posibilidad de que nuevos inversores compren campos con actitud agrícola, con actitud ganadera. Uh -huh. Pero con el correr de los meses, la realidad demostró que hubo muy, muy pocas operaciones y definitivamente los dólares fueron a otros sectores. ¿A qué sectores fueron los dólares? al sector financiero, a la timba financiera, a la bicicleta financiera, ponés lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque el mercado financiero ofrece alternativas más atractivas, esas alternativas son las LEVAC, por ejemplo, inclusive ahora se están poniendo de, de moda algunos fondos de inversión, por lo que las operaciones como la compra de campo quedaron totalmente relegadas. Si bien el campo es un sector que está ganando cada vez más protagonismo gracias a el, el, algo que sí cumplió el gobierno, que es sacar las retenciones, Todavía no se siente que inversores externos decidan volver al sector. Existen tres factores que explican las pocas operaciones de compra-venta de campos. Una es, lo que decíamos recién, las alternativas financieras existentes de bajo riesgo con un dólar que se mantiene quieto, es uno de los factores. Otro de los factores es la incertidumbre política en un año electoral, en un año de lo que se llama elecciones de medio término. Este, y lo otro es la firmeza en los valores de la tierra, es decir... A pesar de que no hay operaciones, a pesar que entre la oferta y la demanda eh, hay un jueguito ahí, el valor del valor de los inmuebles no baja. A esto, si crees, Jorge, agregale que eh, hay algunos factores externos, como pueden ser los factores climáticos, que están golpeando en algunos sectores de la República Argentina, le hacen las inundaciones, ¿sí? con lo cual eh, acorta la rentabilidad del sector. ¿no? Pero eso es lo que está pasando. La verdad del eh, el sector eh, inmobiliario nosotros acá nos focalizamos porque tu, eh, tuvimos acceso a un informe del sector de venta de campos este, ha quedado claro que el blanqueo con la entrada de dólares no funcionó para el sector del campo creo que tampoco funcionó para otro sector que estaba muy entusiasmado que es la construcción de privados en el tema de pozo por si el claro, claro, claro. sí seguimos lo hay eh, eh, en esto que nos van a tirar distintos datos, pero se van a agarrar de los buenos. Uh -huh. Yo quiero ver eh, que de este dato no hablaron. Pero es un dato bueno, pero hay que ver cómo se lo mira. Uh -huh. Porque hay algo que creció. Algo que creció, medido en pesos, ¿eh? Uh -huh. Hay algo que creció un 34% respecto al mismo periodo del año pasado. Uh -huh. sabes qué? La venta de productos farmacéuticos. ¿Le hace? Remedio. Uh -huh. O sea, los remedios se vendieron más remedio, un 34% más de remedio que el año pasado. Uh -huh. Lo bueno dentro de ese número, o sea, si, o sea, yo te digo que la industria farmacéutica anda mejor en ese caso, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, sí, pero los argentinos estamos más enfermos, Esa sería la, la contrapartida. Uh -huh. Pero bueno, si lo, lo, lo tomamos directamente mirando nada más que la industria, lo bueno es que eh, los productos de fabricación nacional son casi el 71% del mercado en la República Argentina dejando para los importados el 30%. Es una particularidad buena que tiene el mercado local, porque en la mayoría de los países de América Latina, eh, la participación entre eh, remedios de fabricación nacional y los remedios de fabricación importada fun funcionan al 50%. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, es un datito, no me extrañaría que salga algún funcionario a decir qué buen número, acá tenemos un brote verde, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? claro. Sí. Por las dudas. ¿Sí? Claro. Han avisado. <coughs> en ese contexto, ayer, el INDEC ¿sí? dio a conocer el índice de inflación. El índice de inflación del mes de mayo. 1,3%. Esto es una baja sustancial, es la mitad de la inflación que tuvimos el mes pasado. Esto, indudablemente, esta baja de la inflación, es tomado como un respaldo... ...a la determinación del Banco Central... ...de mantener las altas tasas de interés... Uh -huh. ...¿sí? En lo que va del año... ...el índice de inflación... ...lleva el 10,5%... ...y la medición interanual... ...es decir... ...los últimos 12 meses... ...junio 2016... ...mayo 2017... ...está dando un 24%... ...de este modo... ¿Sí? La inflación oficial de mayo fue menor a las proyecciones de lo que es la inflación medida por el Congreso o la inflación medida por los gremios, que rondó el 1,8%. Uh -huh. Y otro aspecto positivo que se notó el gobierno en mayo fue que se produjo una desaceleración también de lo que se llama la inflación núcleo, es decir, eso que se mide de aquellos productos que no tienen estacionalidad, que subió un 1,6%, lo que implicó un recorte Este, de abril que estaban en un 2,3 ¿Sí? entonces ¿daría la impresión de que la inflación se está frenando? la respuesta es sí nosotros volvemos a lo mismo, uh -huh. siempre nos uh -huh. preguntamos el por qué se está frenando la inflación uh -huh. el por qué tiene que ver con algo muy simple porque hay una palabra uh -huh. y lo venimos diciendo y lo, el otro día alguien me preguntó ¿qué querés decir vos cuando decís que la gente no llega a fin de mes? ¿qué querés decir cuando decís que la plata no uh -huh. alcanza? No quiero decir ni más ni menos que eso. Uh -huh. Que cuesta llegar a fin de mes con el sueldo, cuesta llegar a fin de mes con eh, lo que uno tiene o saca de su comercio. Compramos menos, uh -huh. compramos distinto, y con lo que queremos decir es que la persona debe rebuscársela financieramente. Uh -huh. Lo típico es la utilización al límite de la tarjeta de crédito. Violeta, ¿con quién hablas? Exacto. Las tarjetas están violetas con quien hablas. Y ver, en muchos casos... Cuando nosotros veníamos diciendo ya desde, desde fines del año pasado, que la gente estaba utilizando las tarjetas para comer. Para comer, exactamente. Para comer. Estamos hablando de esto que está pasando ahora. Con quien hablas te dice, tengo las tarjetas violetas. ¿No? ¿No? al borde al y, borde y, y no es que te compraste un electrodoméstico que, que, no, que no, no, no, eh, no. está clara no no no es para comer eso es lo típico en aquellos que no tienen eh, la posibilidad vos sabés o... que vos la, la semana pasada anticipaste que iba a haber en algunos hiper este, grandes ofertas sobre gran, el fin de grandes semana. ofertas sobre el fin de semana yo estuve en el uno de ellos uh -huh. y la verdad Sí, veía como había gente que se llevaba bebidas alcohólicas, porque había el 3x1 o el 3x2 o, no, o algo, algo así. Pero después no vi mucho más. ¿eh? No, no, no, pero eso... Pero... O sea, se llevaban vinos que, a ver, yo no los compré, digamos... Sí, sí, que el, el... Vino de 300 pesos, no los tomo nunca, no nos voy a ir a comprar, este, porque están de oferta, digamos, sí, ¿no? Y te puede llevar 4 al precio de 3. Claro. Este, no, no, no, no, no fui, no los compré, qué sé yo, este, whisky, por ejemplo. Caso se toma whisky, pero digo, pero hay gente que salía con tres botellas de whisky. Pero no vamos a tener que acostumbrar a ese tipo de ofertas, ¿eh? No, está bien, digo, pero no me pareció una locura, digamos, bueno, a ver, qué sé yo. Hacer tres por uno en leche. Claro, exacto. Ahí, ahí está. Viste, este, o, o tres por uno, qué sé yo, en fideos, en lo que sea. Pero, en pañales. Pañales para la gente que, que necesita pañales. No, no, en esas cosas no. Uh -huh. ¿Eh? Sí, una baja considerable, por ejemplo, en, algunos, en algún tipo de, de herramientas como hidrolavadoras este, Todas esas cosas que, bueno, que uno trata de comprar lo menos posible en la vida, digamos ¿no? sí, sí. y lo que, lo que se empieza a ver también es que aquellos que están con la tarjeta al Límite o que no tienen tarjeta, lo que ya empieza a ver es un tema de pedir plata prestada Exacto Ni más ni menos que eso ¿Sí? Ya sea una entidad bancaria Ya sea Exacto. un amigo ¿sí? Pero ya eso se, se empieza a ver también en la calle sí, sí, sí. Eso es lo que queremos los decir créditos, lo que, Los créditos personales Exacto, ¿Eh? eso es lo que queremos decir cuando decimos Y las dificultades que trae aparejado Que no se llega a fin de mes uh -huh. Con brotes verdes que en algún momento Los queremos ver eh, Tenemos el preinforme del índice Construya. Uh -huh, uh -huh. Que el, dice que la evolución de los volúmenes vendidos... En Creo e que algo costruye. publicamos nosotros en sí. la página. Exacto. Para la construcción al sector privado, registró en mayo una mejora del 14% respecto del mismo mes del año pasado. Contra abril, las ventas de las empresas de primera línea que conforman el grupo Construya iniciaron una suba del 3%. Es decir, que en mayo vendieron más productos que en abril. Recordemos que el relevamiento de este grupo contempla la venta en unidades de ladrillo cerámicos, cemento por cal, aceros, eh, carpintería aluminio, pisos, revestimientos cerámicos, adhesivos, pinturas, eh, sanitarios, grifería, todo lo que es cañería. O sea, prácticamente todo lo que es la construcción. La venta de este insumo comenzó, podemos decir con esto, comenzó, ...a mostrar una leve mejora respecto a los niveles deprimidos del año pasado... Uh -huh. ...cuando la actividad de la construcción quedó prácticamente paralizada... ...por la suspensión de las obras públicas y el parate de las inversiones privadas. Entonces, lo que nosotros, ¿por qué seguimos este índice? Porque este índice me está mostrando el tema de cómo se mueve la inversión... Eh, ...privada en la República Argentina en la construcción... ...que como venimos diciendo... Es un sector de mano de obra intensiva, un sector que contrata mucho mano de obra. Por eso que este creo que es un dato bueno que sería de esperar que se mantenga en el tiempo, amigo Jorge. Bien. Gabriel, ¿algo más? Nada más, terminamos en tiempo hoy, bueno, así no me retan. Bueno, no, no, no, para nada. Bueno, eh, a ver, bueno, me han mandado... Bueno, me mandaron un mensaje acá que agradezco el 1562-1866, pero no puedo leer semejante mensaje. Es tan largo, eh, hablando sobre el tema de los diputados y demás. Eh, eh, agradecido, querido oyente, eh, por, por el mensaje, pero no, es larguísimo, larguísimo. Eh. Eh, después lo vamos a leer con mayor detenimiento. Bien, eh, yo le iba a decir algo a usted, pero me olvidé. Me olvidé, me olvidé. ¿Y los años no pasan solo vos que tenés cana? No, ayer vino Merkel. Ayer vino Merkel. Bueno. Yo fui a la presentación de la Amarok No sé si tiene algo que ver, pero... Bueno, una de las empresas que a, a, ayer prometió Digo, porque Volkswagen es alemana, ¿no? Sí, yo, yo pensé, una de las empresas que ayer prometió inversiones Y tomar eh, mano de obra fue Volkswagen, precisamente Bueno, a eso le quería contar Ahí, ahí me acordé eh, Hay algunos, la, la, lo que sería la. la contaban ahí que la, la, en la planta de Pacheco Van a empezar a fabricar Este, la nueva camioneta volkswagen que vendría a ser la, la que competiría con la EcoSport de ford por ejemplo uh -huh. ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama la nueva sub eh. un, un segmento sub bueno, te las tienen o sea, está en todas ¿vale? ya estuvo averiguado y todo mire este bueno el, el, la van a fabricar acá en argentina en la, en la planta de pacheco eh, pero la suram que se fabrica acá se va a fabricar a brasil <risa> estamos igual entonces ¿Eh? este bueno linda la Amarok nueva ¿eh? linda uh -huh. un palito treinta mil pesos esa la de la foto un millón treinta mil pesos pero no tenés que poner los cambios nada no es una sí. belleza ¿te subes solo también? Sí, no se ve <risa> no, nada nada no haces nada ¿Eh? no haces, creo que hasta tiene este para pasar los, los vehículos asistentes todo en ruta te aburrís manejando eso sí no manejás directamente no, no manejás ¿eh? Ah, mira. Eh, Está como el 19, miro. Este, puede manejar solo, lo que pasa es que va a tener algún que otro problema. Porque, por ejemplo, si vos agarras eh, la ruta que va, si nos vamos a Buenos Aires o a La Plata, que tomamos acá eh, la, la, la ruta 3, uh -huh. muchos de esos este, sistemas funcionan leyendo las líneas que traen la ruta y acá la tenemos a marcar. Claro. O sea, te lleva por la banquina Porque la única línea que tiene es la de costado bro. Te lleva por la banquina Pero bueno, bueno es una 4x4 ¿eh? es, es Siempre 4x4 ¿eh? Siempre 4x4 Bueno, felicitaciones a la gente bueno, esto, esto lo digo en serio Más allá de que son auspiciantes este, Debo decirlo fue, Ayer nos invitaron a, a almorzar La gente de Houswagen Este, hubo periodistas de toda la región No de solamente de Olavarría, de Azul, de Tapalqué bueno, De toda la región, ¿no? había colegas de todos lados y Que vinieron a la presentación de la AMARO AMAR? ¿Por qué vienen a la presentación de la AMARO? Más allá de que haya una, una amistad comercial digamos ¿no? con, con los medios de comunicación este, Porque se presentó primero en Olavarría Y después se va a presentar al resto del país O sea, esta presentación que se hizo ayer de la Mar fue por primera vez en el país, en la ciudad de la barriga. Y tenía, de, era de suma importancia, sin duda. Este, para este vehículo que bueno, se ha popularizado mucho este, y que bueno, es, ya no es más una camioneta. No, no, y, y lo que hago no eh, charlando con gente, uh -huh. eh, vamos a decirlo como un nombre apellido, o sea, con, con gente del campo, uh -huh. ¿sí? que, que, que busca en ese sector ese, ese tipo de camionetas. Eh, lo que te cuentan es que eh, han logrado confiabilidad. Claro, claro, claro. Eh, bueno, así que, bueno, felicitaciones a la gente de, de Hauswagen, Esto, esa parte del asado que comimos al mediodía, este, a Martino Farrell, que es el gerente general, a la gente de Virginia Bebeño y, y Asociados, eh, que, que, bueno, que son los, los intermediarios y organizadores, y por el evento de ayer en que compartimos gran parte de, del mediodía y la tarde eh, junto a Hauswagen y a Volkswagen en la ciudad de Olavarría. Eh, algo más de esto te tenía que contar, pero, pero me olvidé. Pero bueno, eh, si te dije el precio de la camioneta, sí. sí. De esa, eh, la de la foto. Mm. Eh, hay, hay más baratas, este, pero bueno, esa sería la, la, la recontra full. Sí, sí. Eh. Este, creo que esa que está en la foto hay solamente 400, eh se fabricaron y ya se arrepentieron o sea, todavía no salieron a la calle de la fábrica, ¿Y pero ya están, están vendidas de... porque se llama Preventa. Uh -huh. eh, tienen una serie de clientes que decir bueno, a ver, va a salir una Amarok de esta característica. ¿eh? Y, y fueron, vamos a hacer solamente 400 de este color. Y, fu y fueron al colchón y la sacaron. Claro, fueron y sacaron, palito 30 mil pesos, este, y la compraron. Yo no soy, no me miré, no soy yo uno de esos, ¿eh? No, no, no, ya lo, no, no, bueno, qué sé yo, por ahí. No, Vende no. el gol tren y, <risa> y, y llega. Y, llego. y, y arrima. <risa> <risa> y arrima la rueda. <risa> Gabriel, hasta el lunes. Nos vemos lunes.